Ahora en la sanidad no tenía n un aumento salarial y en esta oportunidad se dio la totalidad de lo que el GREME estaba solicitando, que es un 32%.、Uh -huh. Bueno, decía de la importancia de que sea todo remunerativo, ¿no? Justamente、eh, nosotros tenemos la ventaja que es todo totalmente remunerativo. Y como en sanidad hay, dentro de los convenios, hay incentivos y diferentes escalafones, influye mucho más que el 32%, porque dentro de la antigüedad presentimos、pues, el título y eso influye mucho más lo que el salario del trabajador. ¿Y cómo lo va a recibir el trabajador? El primero del 18% lo estaría recibiendo ahora en septiembre, que sería el salario del mediagosto. o o noviembre y el en el restante en e e 9% b r r y f Eh, ¿Se firmaron dos convenios más o se va a firmar se firmó uno y se va a firmar otro mañana, como los lunes? Se firmó en el día de ayer el convenio 122, que pertenece a clínicas sanatorios, o sea, lugares con internación. Hoy se firmó en la misma, con las mismas características el 108, que es para consultorios médicos, odontológicos, laboratorios, y resta el de emergencias médicas, que es el 459, que se estaría firmando aquí el lunes. ¿Estarían haciendo algún otro tipo de reclamo para los trabajadores, aparte del salarial? Eh, no, eh, en cuanto al salario no, pero sí te puedo decir, eso te lo puedo decir como primicia, porque me lo acaban de comunicar, en el convenio que se firmó ayer, se formó también una comisión paritaria que va a seguir trabajando para dar adicionales a las diferentes categorías, o sea, como no tenemos la insalubridad. A aquellos trabajadores que t i e n e n con respiratorios, con manejo de sangre,、eh, con manejo de, de imágenes, o sea, e lugar l donde haya se rayos seque, y lo demás, se le va a dar algún incentivo diferente.